acá en el último bloque de la Enredando a las Mañanas, como les habíamos contado. Estamos acá con las compañeras de la Coordinación Baladre. Eh, en particular, ellas son del Estado Español. Estamos con Natalia, Mari y Roberto. Si quieren, pueden saludar a nuestra audiencia. Hola. Hola, bueno. Hola. Hola buenos días. <ríe> y, eh, bueno, para quienes no, no conocen un poco la experiencia, Baladre es una coordinación que tiene tienen ya 30 años de experiencia eh, que, bueno, nuclea co a colectivas de la península. Ibérica, Norte de África... ...y eh, recientemente en los últimos años... ...del Cono Sur, ¿es así, no? Así es. Bien, bueno, ¿quieren contarnos un poco... De, ...de qué se trata esta coordinadora... ...contra la pobreza, la precariedad y el paro? Vale. Bueno, pues Baladre, eso, es una coordinación... ...es como una red de, co uh -huh. de colectivos sociales de allá... ...no solo colectivos, también participa... ...gente que le interesa las temáticas de... ...lucha contra la pobreza, la exclusión social... ...y el empobrecimiento... Uh -huh y Libaladre Baladre digamos que es muy muy amplio ¿no? o sea hay gente desde comunidades de base cristiana hasta gente que viene participando de asociaciones experiencias más barriales uh -huh. bueno como que hay un grupo muy muy diverso y, y lo que hacemos es poner en común cada seis meses cuando hacemos los encuentros lo que estamos desarrollando cada una en, en nuestros territorios ¿no? Uh -huh. pero las temáticas centrales son, son esas ¿no? Uh -huh. eh, siempre solemos contar pues eso, que no es un, una ONG, que, que eso, que es un, un espacio en el que nos encontramos, y nos coordinamos y compartimos lo que estamos haciendo cada una. Bien. ¿Cuál sería la diferencia de entre la coordinación baladre y una coordinadora? Estás haciendo que estás recién marcada que no es lo mismo. La diferencia es que en la coordinación baladre todas las propuestas que salen en cada territorio las asumen como cada colectivo quiera asumirlas. Uh -huh. eh, en cada territorio, por ejemplo, la propuesta de la renta básica, hace uh -huh. dos años salió una ILP, una iniciativa uh -huh. ¿no? de recogida de firmas, Y en cada territorio pues asumieron, en unos pues era el eje central de la campaña, otros colectivos estaban en otras iniciativas uh -huh. y lo tenían como segundo lado. Uh -huh. Y después también eh, propuestas, por ejemplo, en Canarias salió una propuesta de ningún negocio con nuestras necesidades. Uh -huh. pues En otros territorios, al llevarlas, pues asumen, modifican, quitan, ponen, como quieren. Bien. Para nosotras, el, el tema de coordinadora-coordinación también es porque no hay una estructura clara de coordinadora. De cómo se compone Sino que Baladre somos Cuando estamos juntas y, uh -huh. y esa relación Es lo que le da sentido ¿No? Esa coordinación de grupo No no, no tenemos una estructura. una estructura Grupal De uh -huh. Bien eh, Es un, una flexibilidad ¿No? Es un estar siendo Un poco uh -huh. más así, ¿sí? Bien eh, Es interesante Porque no solo están Eh, tematizando quizás eh, una posibilidad de un trabajo horizontal, sino también la posibilidad de un trabajo en red, que como más en células que van avanzando sobre algunos ejes, así podría ser, como ¿Sí? una especie así. Sí. Bien, y eh, quieren contarnos cuáles serían esos ejes transversales del trabajo de ustedes, creo que Roberto recién anticipó uno que quizás por lo que más los conocemos, que está lucha por la renta básica, pero bueno, quizás... Eh, ¿Qué es eh, lo que los identifica como aladre también? Bueno, identificación clara, yo creo que una de las propuestas más largas que viene casi desde, desde el origen, es toda la lucha por la renta básica de las iguales. ¿no? Uh -huh. eh, Eso es y, muy raro para, para estos contextos. Claro. A ver si podemos... Voy a intentar e explicarlo. <risa> de lo que se trata en realidad es... Bueno, no podemos acceder todas al, al mercado del empleo, pero sí que tenemos en común todas las personas que tenemos necesidades básicas que tenemos que tener cubiertas, ¿no? Y desde ahí se arranca la, la pelea por la renta básica de las iguales, que sería como que todo el mundo perciba una cuantía económica que pueda cubrir sus necesidades básicas. Pero para nosotras no solo tiene importancia desde el prisma económico, sino que para nosotros es muy importante que, además de cubrir las necesidades básicas, vaya vinculado de alguna manera en generar comunidad, en transformar la comunidad en la que estamos y porque allá también, sobre todo, la, las prestaciones sociales que, que existen de cara a la familia en pobrecía, yo creo que eso pasa. En, en todo el mundo mundial, uh -huh. mm, son insuficientes, no cubren las necesidades, hay que hacer un laberinto burocrático impresionante, que al final para poder acceder a la miseria que nos dejan, eh, pues eso, es un recorrido muy extenso, ¿no? Uh -huh. y, y que nosotros apostamos pues que como esas trabas se eliminen, que no haya contraprestación, uh -huh. que... Que tampoco esa cuantía vaya destinada únicamente al núcleo familiar, sino que tú como persona tienes derecho a percibir esa cuantía. Digamos que detrás de, de esa reflexión está el concepto de familia, qué tipo de familia queremos, hacia qué modelo de familia estamos caminando, si tú quieres generar familia o no, uh -huh. ¿no? Como que, que va por ahí. Y... Y para nosotras el matiz importante también de la renta básica de las iguales es que se pelee desde la calle ¿no? y que y que esa lucha sirva para cubrir la, los servicios básicos de las comunidades. Por eso para nosotras siempre hablamos del fondo social Ajá. de la renta básica de las iguales, que sería como... Tú como persona re recibes una parte de esa cuantía, pero otra parte la dejas para un fondo común. Uh -huh. Y en ese fondo común nos juntamos en las plazas, nos juntamos en las calles y decidimos uh -huh. qué tipo de servicios queremos en nuestro barrio, qué es lo que nos está faltando, cuáles son las necesidades que tenemos como comunidad. Y ahí posibilitas el encuentro de la gente para que se hable y se charle y entre uh -huh. todas decidamos qué queremos articular, ¿no? Uh -huh. Y también solemos decir que, que la renta básica de las iguales en sí misma, sola, no transformaría el mundo, ¿no? Sino tiene que ir acompañada de otro tipo de propuestas, ¿no? Vincularnos más con el movimiento por la vivienda, qué tipo de sanidad queremos, qué tipo de educación, uh -huh. etcétera, etcétera. El, el énfasis, ¿eh? Un efecto sonoro. Perfecto. <risa> Eh, bueno, como decía recién, eso es muy extraño en estos contextos competitivos donde pareciera que cada uno merece lo que, o sea, tiene lo que merece, uh -huh. por ese mérito, por ese esfuerzo individual eh, que no tiene nada que ver con las tramas colectivas aparentemente y que a, a la vez esconde por lo general las condiciones objetivas de, desde donde cada una partimos, ¿no? Uh -huh. eh, Y, eh, pudiera o sea no sé si quieren profundizar sobre un poco más de eso sobre o sea cómo lo han venido trabajando porque nos quedan pocos minutos de la entrega de las mañanas y quizás para aprovechar eh, y contarle a, a toda la audiencia que nos está escuchando ya que eh, vamos a vamos a después continuar desde radio Zumba de la turba conversando un poco más eh, ¿qué, ¿Qué otro eje de trabajo quisieran compartirles a, a nuestra audiencia o o cómo ...o cómo vienen trabajando... ...y quizás este recorrido también... ...yo les agrego... ...hago estas macro preguntas, perdón... que este recorrido que están haciendo para Latinoamérica?... ...¿por qué están acá?... ...¿qué quieren conocer?... ...¿qué están buscando?... ...pues también... ...otra de las propuestas que es nueva... ...que lleva un añito... ...es la de amnistía social... Uh -huh. ...que surge también... ...con todo el tema de la crisis... ...de la estafa... ...que uh -huh. hay en el Estado Español... ...que sale también de uno de los colectivos de Baladre... Uh -huh. Y yeah, ante toda la represión, todas las personas que han sido detenidas en desalojo, que han ido a la cárcel, que han sido multadas por no poder pagar el agua, la luz, las necesidades básicas, ¿no? Por robar un supermercado, uh -huh. que están siendo rep eh, reprimidas. Pues sale una propuesta de, de amnistía para ¿no? todas las personas, tanto que eh, llevan luchando en colectivos políticos, uh -huh. como gente de, de calle que que también consideramos que eso es política, y que uh -huh. llevamos, estamos empezando en una propuesta nueva, uh -huh. estamos debatiéndola entre Baladre y también ahora se han sumado bastantes colectivos de, uh -huh. del Estado español, y estamos ahora iniciando esta propuesta. Bueno, otra propuesta rara. <risa> en Baladre también se trabaja bastante el tema del feminismo, uh -huh. tanto en grupos dentro de la coordinación, que, están, que son grupos feministas en sí, como de manera transversal, Eh, creemos que todo el tema de los cuidados, el apoyo mutuo, uh -huh. eh, el trabajar desde ahí, desde las bases de esa confianza, ¿no? De despatriarcalizar las luchas, pues que pues que también nos está sirviendo, nos ha servido uh -huh. y, y creemos que también pues es parte del camino uh -huh. de toda, de todas estas luchas. Nos quieren contar un poco este viaje que están haciendo acá por... Eh, ¿Es América Latina, con nosotros No sé cómo. Sí. ¿Vienen desde Brasil? Sí. Hemos estado una semana en Brasil y ahora vamos a estar un mes en Argentina. Desde Baladre también vemos la importancia de compartir experiencias con uh -huh. otros territorios y desde hace 14 años gente diferente, nosotros es la primera vez que venimos, uh -huh. pero desde hace 14 años se ha estado en Argentina, en Uruguay, en Chile uh -huh. y conociendo experiencias de acá y también intentando que la gente de acá vaya para allá e uh -huh. intercambiar con ver qué, tan, qué luchas están. Uh -huh. ...como eh, tramándose un poco más en, en profundidad... ...bien, y eh, están acá también recorriendo algunos colectivos... ...que forman parte también de la Coordinación Baladre... ...¿no? Sí. Ustedes eh, en estos últimos años eh, se han ido conectando... ...con también experiencias que van más allá de la... ...que sería la península ibérica, ¿es así, no? Eh. Sí, por ejemplo en, en Brasil estuvimos visitando a... ...o conociendo la experiencia del Movimiento Sin Tierra... Uh -huh. ...y aquí en Argentina... ...de momento estamos en la ciudad de Córdoba... ...y hemos estado con las compañeras del encuentro de organizaciones... ...y eh, estuvimos el otro día en el bloqueo Monsanto... Uh -huh. ...con todo el tema de, de agrotóxicos... ...y bueno, pues al final son... ...es que la pertenencia a Baladre o no es muy relativa... ...al uh -huh. final es... ...porque del cariño que te tengo... ...porque me has enseñado tu experiencia de tu colectivo... ...y desde ahí, por pues, la gente de EO siempre nos ha cogido y nos ha compartido la experiencia de aquí, ¿no? Y luego el tour, por ejemplo, este fin de semana nos vamos a San Luis, uh -huh. regresamos a Córdoba para la jornada de economía crítica uh -huh. y de ahí nos vamos a Rosario, compartir con las compañeras de allá y volvemos a Buenos Aires, estaremos un par de días antes de volvernos a, al Estado. bien. Ayer estuvimos en el, en el barrio Parque La Rosa... ...y que, que bueno, ya lo conoceréis por acá... Sí. ...pero ahí en Baladre, otra de las cosas que nos caracterizan es ...que en este, el Estado español en todos los sitios donde, donde haya un barrio empobrecido... O, ...o que el capital se ha cargado, ¿no?... ...pues ahí estamos, intentamos estar viendo de qué manera tejer comunidad... ...y nos sirvió mucho también conocer la experiencia. Bueno. y eh, a ver, como un cierre, ¿no?... ...porque ya tenemos que dejar el, el aire de la RNMA... Eh, para después empezar a profundizar este salpicadito tan bello que acabamos de hacer eh, ¿qué paralelismos pueden trazar con estas experiencias que están encontrando aquí en el cono sur con las que ustedes caminan y transitan en, bueno, en el día a día en sus territorios? cada vez los ricos son más ricos los <risas> pobres más pobres eso pasa la situación en las periferias en los barrios, en la pobreza también con el tema de las tierras, en Brasil estuvimos viendo ¿no? como extensas tierras de monocultivo, uh -huh. son para exportar cuando la población pasa hambre, pues uh -huh. también ahí en Andalucía tienen las grandes tierras que también es monocultivo, en Canarias, uh -huh. como que se ve mucha similitud en tema de represión también, que cada uh -huh. vez va todo a peor. Uh -huh. Y que nos ponemos a hablar al final con distintos grupos, sean grupos feministas, sean grupos del Movimiento Sin Tierra o, o, o, o sitios eh, ocupados y al final... La bestia es la misma, uh -huh. eh, la represión de una manera u otra pero viene de las mismas manos y, y las riquezas las tienen las mismas en unos países y en otros, ¿no? Uh -huh. Y está, aún estando tan lejos, las dificultades que encontramos son esas y, y muchas dudas comunes y muchas certezas comunes de hacia dónde, hacia dónde por lo menos no queremos ir uh -huh. y hacia dónde estamos yendo. Uh -huh. <risa> Y la parte positiva también que hay pequeños grupos como nosotros allá que están haciendo muchas cosas Que creemos que eso desde la calle, desde la organización asamblearia Cómo se puede conseguir el cambio y, uh -huh. y hemos tenido muy buenas experiencias aquí claro. Es interesante también o sea eh, conocer eh, la experiencia de ustedes de primera mano Porque al menos en Argentina eh, y pasa un poco en, en nuestros países latinoamericanos Tenemos muy instalado un imaginario de que en Europa esas cosas no pasan ¿No? Que en realidad eh, nosotros no, no estamos bien adaptados a este mundo tan exigente y por lo tanto por eso somos tan pobres que el, el macho latino es, es el macho, es el, el más machista y seguramente en, en los otros contextos no es tan así y así se van replicando, ¿no? Eh, hablar de precariedad, de pobreza, de, de intensificación de las desigualdades, pareciera que no es un imaginario posible para Europa, al menos desde nuestros territorios, ¿no? Más allá de que quienes venimos caminando eh esto, estas preguntas por bueno, por la justicia, por la equidad, por, por lo que el nombre que le pongamos, este mundo mejor, eh, vamos entendiendo empezando a entender o tra trazar esas continuidades o esas conexiones con De, de cuál es, por qué algunos ricos son tan ricos y otros somos tan pobres, eh, creo que nos trae también ¿no? eh, una posibilidad de complejizar los análisis acá en nuestros territorios. Sí, eh, los barrios, en el Estado español siempre ha habido barrios pobres en las periferias, claro, al turista, a la persona que viene de fuera, se le lleva uh -huh. al centro de la ciudad, donde está todo bonito, donde uh -huh. todo, está todo limpio, ahí uh -huh. todo, uh -huh. ¿no? está todo muy bien pero siempre ha existido barrios periféricos con gente excluida, ahora más después de la crisis, de la estafa que uh -huh. estos últimos años pues ha aumentado más la pobreza y con el tema de machismo, pues las compañías pueden decir, pero exactamente igual, es uh -huh. decir, es una barbaridad los asesinatos machistas que hay en el Estado uh -huh. español y no hay ninguna medida, no hay ninguna seguridad, no, hay, uh -huh. no se está haciendo nada. Uh -huh. bueno. Vamos a dejar ahora el aire de, de la RNMA, del Enredando a las Mañanas. Ya son las 12.05, nos hemos pasado un poquito. Si quieren eh, continuar nuestra conversación acá con las compañeras de la Coordinación baladre, nos pueden seguir escuchando desde zumbalaturba.com.ar y mañana tenés otro Enredando a las Mañanas, nuestro programa federal colectivo horizontal de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12, mañana de de la retaguardia en Ciudad de Buenos Aires de mar